El linchera, un viaje infinito de los sentidos. Capítulo 3. El origen. en el viaje anterior de Lenchera hablamos eh, de la libertad la libertad colectiva y la libertad individual ¿cómo conseguirla? es una utopía que nos hace caminar ¿cómo llegamos a eso? lo que te quiero decir no importa si me lo escuchás o no lo que importa es que lo interpretes la libertad se trata de eso de interpretar, de conocer, de ver y sentir. La libertad De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, delicada. La libertad es simplemente la libertad. Ella se alimenta de muertos. Los héroes cayeron por ella. Sin angustia no hay libertad. Sin alegría tampoco. Entre ambas, la libertad es el armonioso equilibrio. Nosotros tenemos vergüenza. La libertad no la tiene. La libertad anda desnuda. Y el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios vendrá cuando andemos de nuevo desnudos y no tengamos vergüenza. Hermanos, nosotros sabemos. Pero la libertad no sabe. Viva el amor, viva la poderosa, la muerte creadora de olores penetrantes y eso porque uno muere y resucita. La luz sobre los techos de la aurora, sobre las torres del petróleo, sobre las azoteas de las parvas, sobre los mástiles del queso y el vino, sobre pirámides del cuero y el pan, la gente retornando una ventana con la bandera en familiar bordado y la exacta ambulancia, con heridos, cantando, sin embargo, la libertad querida. Hay que ser como el puente necesario, natural como el lirio, como el toro, saber llegar al fondo del silencio, al subsuelo del brote y a la raíz del grito. Hay que haber conocido el miedo y el valor Haber visto una mano que agita una linterna de noche. Hacia el distante nido de metralla. Hay que haber visto a un muerto cicatrizado y solo cantando. Sin embargo, la libertad querida. De pronto entró la libertad. Estábamos todos dormidos. Algunos bajo los árboles. Otros sobre los ríos. Algunos más entre el cemento Otros más bajo la tierra De pronto Entró la libertad Con una antorcha en la mano Estábamos todos Despiertos Algunos con picos y palas Otros con una pantalla verde Algunos más Entre libros Otros más arrastrándose Solos De pronto Entró la libertad con una espada en la mano. Estábamos todos dormidos, estábamos todos despiertos y andaban el amor y el odio más allá de las calaveras. De pronto, entró la libertad. No traía nada en la mano. La libertad cerró el puño. ¡Ay! Y entonces, La Libertad, González Tuñón. De y si la tripa aprieta Aprender a vivir callada la pobreza Por cada golpe que me da conmociona el universo Por eso yo me defiendo Por eso yo no acepto Los príncipes que vienen a salvarme Con piropos y dinero Vienen a insultarme Soy mujer, soy un ser lunar La gente Es mi sangre mensual Menstrual de donde nace La vida No de tu costilla No vine al mundo Para hacerte feliz Ni que tus golpes Me dejen Cicatriz Cicatriz mm. de mujer. Creen tierna Pero me dicen perra Si en la calle enseño pierna Más que esposa la gente Anda buscando una sirvienta Mejor si calladita Y con piernas abiertas Yo soy fruta completa No busco media naranja No soy puta ni soy santa Soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada Como humana Es lo mínimo de este delirio Colectivo me emancipo, yo abdico No asumo roles que estén preestablecidos No te amo por tu sexo Sino por lo compartido La libertad es cuando ya no hay etiquetas El puño en alto para celebrar a las guerreras Como en la montaña están las guerrilleras Como en el micrófono hoy están las ráperas sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. que infinito de los sentidos actitud debo regresar al origen. El I Ching es el libro de las transformaciones. Es usado como oráculo, como herramienta para lograr la armonía del individuo con el cambiante fluir universal. Quienes, en una encrucijada de la existencia, recurren al I Ching, podrán, tal vez, aprender a elegir entre los senderos inciertos, el más adecuado. El ICHIN responde, la expansión, la luz se expande desde abajo, es época de ampliar, de hacerse grande, florecer. El ciclo es positivo, pero corto. Tomar precauciones a tiempo. Mirar con lupa. Hay un camino claro delante de crecimiento y expansión. Aumenta tu energía. Como la primavera. Debes entrenar, actuar, aprovechar el momento. Y así avanzar. Con éxito. El responde en una de sus líneas. Alguien con poder e influencia viene a buscarte, porque eres capaz, sin prejuicio de clase. Esto resulta muy favorable. El puesto es el debido, no hay defecto. asomalegre el sol sobre los campos del tadar junto a la vida van lo nilles llevando como el caracol la casacu y el azar van lo los días ellos no saben ben d'honor i en toda boca i un cantar que ha dicen sus alegrías diferentes a al l'amor y en el eterno Trajinar. Ellos desechan melancolía Cuando se asoma alegre sol Sobre los campos del talar Panolini llega todos los días Y al pasar se oye un peón Entonar esta canción In llena soy Corro al mundo y no sé a dónde voy Ninjera soy, lo que gano, lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mi todo es igual. cuenta la poeta africana Torba Panen que cuando una mujer de cierta cultura africana descubre que está embarazada llama a sus amigas y se preparan para internarse en la selva horas o días ahí se ponen a meditar hasta que surge la canción de lo que es de la nueva criatura ese niño o niña no solo tendrá su nombre sino también una canción que la distinguirá del resto Así cuando ya está terminada la canción, las mujeres vuelven a su comunidad y la enseñan a su padre y al resto de la familia. Entonces cuando la criatura nace, todos sus seres queridos le dan la bienvenida a este mundo cantándole su canción. Luego cuando ese niño comienza su educación, también se le canta la canción. Cuando se convierte en adulto, la familia se vuelve a juntar y nuevamente le cantan la canción. Si se llega a casar, ya son dos las canciones que se cantan. Finalmente, cuando su alma está por irse de este mundo, la familia y los amigos se aproximan y al igual que en su nacimiento, cantan y cantan su canción para acompañarlo en ese viaje. Pero, hay otra ocasión extraordinaria, en la que se canta esa canción y es cuando una persona ha cometido un delito. Esta cultura sostiene que la corrección de las conductas antisociales no es el castigo, sino el amor. Entonces toda la comunidad aprende la canción. Llevan a la persona al medio del pueblo Hacen un círculo a su alrededor y cantan. Cantan y cantan y cantan por horas. Ellos piensan que si esa persona ha cometido un delito contra algo, contra alguien, es porque se ha olvidado como fue soñado, como fue pensado. Es porque ha perdido el condón umbilical identitario que lo une con su cultura es que ha olvidado el canto que con tanto amor se forjó para acompañarlo durante toda su vida. Esta cultura cree que cuando la persona recupera su canción, ya no hay deseos ni necesidad de perjudicar a nadie. En el viaje de hoy, vamos a hablar del origen entiendo muchas teorías hay de esto, se ha hablado de muchas cosas entiendo y creo que el origen para mí está justo en esa en esa porción que en algún momento se decía Pangea, que podría haber sido África que, que es esa tierra mucho nos une en esta cultura latinoamericana mucho de la cultura musical Por eso quería traerles y quería traerte a colación este, este, esta historia de una tribu africana donde más allá de que tener un nombre, también te representa una canción. Me parece que ahí donde está el origen, ahí donde compartimos sentimiento es donde se ha forjado todo. El linger ha viajado por muchos lugares tantos lugares uno de esos lugares más interesantes que le ha tocado conocer es México en esos viajes a través de la cultura originaria conoció a una civilización que dicen que fue la única que desapareció que llegó a desaparecer sin que se conozcan rastros y es la cultura maya es la cultura maya que últimamente se ha hablado mucho un montón, supuestamente se acababa el mundo hace muy poco tiempo, no me acuerdo la fecha exacta pero esta cultura esta filosofía se caracterizaban por ser pensadores y por ser filósofos llegaron a construir grandes pirámides y grandes trabajos de infraestructuras en las puntas de sus montañas tenían como grandes hikus donde al iniciar la mañana se escuchaba esos ruidos y he tomado de ellos y de ellas el calendario maya que me parece que es más real que el calendario occidental el calendario maya está dividido en 13 lunas en 13 fases que son 24 días y hay un día que es el día del no tiempo que es más precisamente el 25 de julio esas 13 lunas cada una tiene su energía cada energía me dice que Cómo puede ser cuál va a ser la energía de ese día o con qué capacidad o con qué actitudes van a ser la persona nacida en ese día cada signo y cada luna tiene también un animal que que es un animal que ellos conocen en mi caso te voy a contar que soy colibrí el colibrí tiene el poder de la comunicación pensalo después esta cultura pensó que el hombre iba a materializar todo lo que pensaba y es real Se ha llegado a lo máximo información, donde está casi toda la información conocida y por conocer y que se puede llegar a conocer. Que es Internet. Hay muchos eh, pensadores actuales que entienden que Internet ha sido una puerta para que se empiecen a conocer nuevos conocimientos. Conocimientos que estaban escondidos, conocimientos que estaban... aplastados, hundidos por eso me parecía que el programa hoy tenía que hablar del origen de esa raza originaria no más no más defendiéndonos sino avanzando avanzando con el conocimiento avanzando con lo que sabemos avanzando con nuestra construcción y con nuestra historia y con nuestra cultura me parece que ese es un homenaje a ser en estos momentos pensaban los mayas te cuento que en Argentina hay alrededor de 38 naciones originarias. Yo hoy voy a profundizar en una que me ha tocado conocer, que conozco, que la vivo y que la siento. Que es la Mapuche. Tiene toda su idea, tiene toda su historia. Pero eso no nos deja de unir. La bandera de los, de los colores es la unión. Alguna vez pensé si esta guerra entre comillas, ¿no? No lo hubiera ganado el catolicismo, no lo hubiera ganado la iglesia cristiana. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera, qué hubiera sido en Tao, en Oriente el Tao? ¿Qué hubiera sido en India el Islam? ¿Qué hubiera sido en diferentes regiones? las diferentes regiones que hubieran aportado, que hubieran sido los conocimientos de los pueblos originarios, de punta a punta. No te puedo dejar de contar que en este viaje, en el viaje, viaje originario, tiene que ver mucho la naturaleza. El agua había nacido, y de agua era, la gran ciudad de Tenochtitlán. Diques, puentes, acequías, canales, por las calles de agua. 200.000 canoas iban y venían entre las casas y las plazas, los templos, los palacios, los mercados, los jardines flotantes, los plantillos. La conquista de México empezó siendo una guerra del agua. Y la derrota del agua anunció la derrota de todo lo demás. En 1521, Hernán Cortés puso sitio a Tenochtitlán y lo primero que hizo fue romper a golpes de hacha el acueducto de madera que traía, desde el bosque de Chapultepec, el agua de beber. Y cuando la ciudad cayó, al cabo de mucha matanza, Cortés mandó demolar sus templos y sus palacios y echó los escombros a las calles de agua. España se llevaba mal con el agua, que era cosa del diablo, herejía musulmana. Y del agua vencida nació la Ciudad de México, alzada sobre las ruinas de Tenochtitlán. Y continuando la obra de los guerreros, los ingenieros fueron bloqueando con piedras y tierras a lo largo del tiempo, todo el sistema circulatorio de los lagos y ríos de la región. Y el agua se vengó y varias veces inundó la ciudad colonial. Y eso no hizo más que confirmar que ella era aliada de los indios paganos y enemiga de los cristianos. Siglo tras siglo, el mundo seco continuó la guerra contra el mundo mojado. Ahora, la Ciudad de México muere de sed. En busca de agua excava. Cuanto más excava, más se hunde. Donde había aire, hay polvo. Donde había ríos, hay avenidas. Donde corría el agua, corren los autos. del otro. Radio Nauta. FM 1063. El defensor del pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla, Controla que el estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garantizan el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, puedes comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelarga.org.ar Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Imprenta del Olga. Cooperativa de Trabajo.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 El corazón y el alma guiando este viaje Hoy estamos hablando del origen. El origen más precisamente de los pueblos originarios. Estamos contando, hablando de sus conocimientos, su filosofía, de cómo se organizaban. Una de las naciones o comunidades que le ha tocado recorrer y vivir Por dentro fue la nación Mapuche. Por donde se ubican es al sur, suroeste de la Patagonia Argentina. También están en Chile. En su momento las fronteras no existían. Corresponde toda esa zona, era, digamos, la zona araucana, la zona araucanía, que se llama así por sus árboles son los pehuenes El piñón, el fruto del pehuén es su principal alimento. Fue el alimento en las grandes nevadas. Con la naturaleza tan sabia, cada vez que los inviernos van a ser fuertes o hay mucha nieve, el pehuén este árbol da sus piñones y da una cantidad excesiva para poder cocinar y trabajar del piñón se puede hacer harina del piñón se puede hacer un trago que se llama mudai que es fermentado es un tipo de alcohol el linjera Cree que el alcohol fue una forma de dominación para estos pueblos. Creo que por los conocimientos cada nación tenía una planta de poder o está en conexión con naturaleza. Muchos cuentan que una de las plantas naturales de los mapuches es un honguito en realidad, el honguito muscari. Como existe la ayahuasca, existe el peyote, existe diferentes plantas Que lo que hacen es trascender esta parte de la realidad ¿A qué venía todo esto? A contarte que estamos hablando del piñón y del fruto del, del árbol Que da vida a esa región y que da vida a los mapuches te pondría a contar Cómo es la, la organización O la cosmovisión mapuche Cómo está dividida y cómo Se entiende A los diferentes planos de lo que sería el universo Está el Wenumapú Que es la tierra de arriba Que es el Meliñón Son los cuatro lugares de arriba en la filosofía mapuche el 4, el número 4 representa un símbolo muy importante. Este la tierra de arriba, es el lugar el lugar de los constructores del universo. Es donde habitan los dioses, los espíritus y los ancestros. Después se encuentra la tierra o Mapu, que es el hogar de los hombres y la naturaleza. Y sobre ella actúan las fuerzas del buen Mapu y del minche Mapu. Sería la, la zona donde se friccionan los, do, los dos mundos, donde se encuentran. Y hacia abajo se encuentra el minche Mapu, o el país de abajo, que sería el inframundo, o donde viven las fuerzas ocultas y del mal. El mundo Mapu está ordenado horizontalmente en base a cuatro puntos cardinales. Se, el primero, el primero se llama Meliwich Ran Mapu, que es la tierra de los cuatro lugares, también llamada Melichaki Mapu, tierra de las cuatro ramas. Esto como tiene conexión con la naturaleza, se organiza a partir del ciclo solar diario que tiene como punto de referencia el este es donde nace el sol y termina hacia el oeste hacia el puel es donde se pone el sol cada uno de estos puntos cardinales tiene una característica principal que tiene que ver con la naturaleza y el orden religioso el este representa el punto de mayor carga benéfica de donde proviene todo lo bueno, comenzando por el sol. El oeste sería su contracara, es el sitio donde se pone el sol de la oscuridad y la muerte. El sur trae buenos buenos vientos y es un punto cardinal benéfico. Y desde el norte vienen los hechos malignos, como la heladas, los vientos, las invasiones la guerra las enfermedades las fuerzas cósmicas que habitan dentro de esta filosofía lo primero se llama el Negechem que es el dueño de los hombres y el dominador de las fuerzas de la naturaleza sería como para ponerle así Eh, un dios a mi me gusta decirle el todo porque creo que al dios se le ha dado una una mirada humana que no tiene me interesa decirle todo todo lo que se conoce, todo lo que no se conoce y ahí entra todo también aparece la figura del futachao que sería el gran padre los mapuches creen mucho en la reencarnación y creen mucho en la conexión con los antepasados creen que los espíritus benéficos dan la capacidad de comprensión a ciertas cosas que no se entienden creen que están en las caciques en los machis, machis sería la bruja la médica para de alguna forma Los antepasados protegen y ayudan a las familias y a los parientes. Este culto sobre los antepasados es como... En la religión araucana es la central. Es uno de los puntos centrales donde se realizan muchos rituales. Después... Lo que estamos escuchando acá atrás... la música mapuche donde como siempre tienen un kultrun que el kultrun es es como un tambor redondo que simboliza el ciclo de la vida redondo eh, también se escucha un tallin tallin se le dice esta canción es un tallil, sería como una especie de copla mapuche. Cuentan algunas historias, muchas historias leyendas de, del sur, que el pueblo mapuche era un pueblo guerrero. Algunos dicen que hoy su gran cara más eso, el territorio. La lucha mapuche hoy, en el presente, defiende el territorio, defiende la naturaleza. Ante la nueva invasión, ante esta invasión cultural, ante esta invasión que penetra, que no respeta, que todo lo hace con el tal de conseguir siempre más, siempre más. No tiene respeto por la tierra. Los mapuches creían que cuando uno le pedía algo a la tierra, tenía que sacarle lo mínimo posible y además después devolverle eso que te entregaba. Y así como a cada uno de los de los seres, espíritus, podría decirse, el, el agua, el viento... Por eso como te contaba Creo que hoy es el momento ese momento de contar Y de hacer ver que esta cultura Todavía siga viva Que sigue viva en el Marichihue Que significa Diez veces vivimos Diez veces nacemos Que sigue viva en esas luchas Y que sigue estando perseguido Porque no quieren una tierra Para uno mismo Que no quieren una tierra que sea infértil quiere una tierra que sea fértil que sea productiva que pueda crear y que pueda generar nuevos hombres y mujeres que puedan vivir en este planeta de una manera diferente que es posible hace uno de los que comparte esta forma de de vida en comunidad Y para terminar con esta parte no me puedo terminar de hablar de los zapatistas, la mayoría son mayas. Ellos hoy viven en una comunidad, ellos forman, tiene una organización. El año pasado 4.000 personas ingresaron a lo que sería la organización comunitaria ellos ya están alejados de la lucha según el comandante Marco ya están alejados de la lucha hacia afuera sino que están construyendo lo que ellos creen que es el cambio el cambio lo están construyendo hacia adentro y te invitan que vayas a ser parte para eso tenés que despojarte de un montón de cosas eso es lo que te propone Linchera qui mai som en l'umia para puristas, basta de socabones y de cosechas magras, junto con la miseria de mi Pachamama. Llegaré a retiro o y cambiaré mi idioma, hecho de mis parientes de lluvia y posuelos, ser inminente que no tendrá memoria. ¿A quién puede importarles de dónde provejo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas Y con tono porteño encontraré trabajo Seré un albañil, seré un basurero Tal vez una sirvienta sin pijaras ni lana Toclaré hijos para saber que existo Mientras otro paisano challando todo el sueldo Recordarás su origen al frente de un espejo La ciudad te duele cuando entone el himno Porque en sus estrofas no encuentra mis hermanos Los mártires caídos por la tierra y la poneños tan indios que no entienden cada 12 d'octubre que festeja la gente mis ojos muños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente que festeja la gente Cuando entona el himno Porque en sus estrofas No encuentro a mis hermanos Los mártires caídos Por la tierra y la simiente y Mis ojos puneños Tan indios que no entienden ¡Hermanos! dio quexo de mis parientes’iruja i posuelos Ser un que no tendrá memoria A quien pu importar de donde de provego Mudaé i por rompes ciudaddanes I conto no portello encontraré trabajo. Sería un albañil, ser un cartonero... Tal vez una sirvienta sin caras ni lanas... Iré desde mi villa al bar de los domingos... Y soplaré mis hijos para saber que existo... Mientras otro paisano challando todo el sueldo... Recordarás su origen al frente de un espejo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 Puneños, tan indios que no entienden Cada dos de octubre Que festeja a la gente Que festeja la gente las palabras en ida y vuelta construyendo el camino así se prueba que los indios son inferiores según los conquistadores de los siglos 16 XVI y 17 ¿Se suicidan los indios de las islas del mar Caribe? Porque son holgazanes y se niegan a trabajar. ¿Andan desnudos, como si todo el cuerpo fuera cara? Porque los salvajes no tienen vergüenza. ¿Ignoran el derecho de propiedad y comparten todo y carecen de afán de riqueza? Porque son más parientes del mono que del hombre se bañan con sospechosa frecuencia porque se parecen a los herejes de la secta de Mahoma que bien arden en los fuegos de la Inquisición creen en los sueños y obedecen a sus voces por influencia de Satán o por pura estupidez ¿es libre la homosexualidad? ¿la virginidad no tiene importancia alguna? porque son promiscuos Y viven en la antesala del infierno ¿Jamás golpean a los niños y los dejan andar libres? Porque son incapaces de castigo ni doctrina ¿Comen cuando tienen hambre y no cuando es hora de comer? Porque son incapaces de dominar sus instintos ¿Adoran la naturaleza a la que tienen por madre y creen que ella es sagrada? porque son incapaces de religión y solo pueden profesar la idolatría. Eduardo Galeano, patas para arriba. Ojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica de José María Borrero y en una de sus páginas dice textualmente Y así terminamos este viaje Retornando al origen El origen Te escucho, te saludo, te abrazo Y por cada oreja de Tehuelche Pagaban Un patacón Los Tehuelches fueron hombres de lanza y sin embargo quedan muy pocos ya es por eso que le vamos desde aquí un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras los Tehuelches los Aoniques Somos hombres del sur, como quiere decir la palabra Aoniquen. Al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón. ¿Para qué se pregunta el viento de ayer Aquel que besó la frente Del que cayera no inocente muerto por el cañamón ¿Para qué la pura sangre derramada en la ambición por una tierra que aún sigue siendo un desierto y